Bueno, estamos en línea ya con Guillermo Maceo, el demógrafo Guillermo Maceo, en esta columna en la que eh, Guillermo nos nos habla de temas vinculados básicamente a los movimientos migratorios. Guillermo, buen día, como siempre, un gusto para nosotros recibirte. Buenos días, igualmente para ustedes y para la audiencia. Espero que hayan pasado una feliz noche de la nostalgia. Bueno, viste que con el tema de la de la pandemia estuvo bastante restringido, ¿no? Y... Sí. Esperemos que, que haya sido el comportamiento de todos, o por lo menos de la mayoría, este, lo más cuidadoso posible para, no, para evitar cualquier tipo de, de evolución del COVID aquí en nuestro país. Guillermo... Bueno, en Colonia quiero decirle, sí. que es donde pasé la noche, eh, era yo podría llamar la noche del silencio porque no se sintió ninguna bulla, ningún bochinche, ningún cohete, ningún auto, ninguna moto, parecía la ciudad que dormía a partir de las 9 de la noche. Toda la noche fue así, un silencio absoluto. Bueno, quizá muchos que, que asumieron la recomendación de, de las autoridades sanitarias como... Como buenas. Eh, Guillermo, en la propuesta como veníamos desarrollando tiene que ver con la migración, con la migración en nuestro país, las nuevas migraciones, nos proponías claro. conversar hoy. Bueno, eh, el, el fenómeno que está sucediendo, que ha empezado a suceder en el Uruguay es muy interesante y novedoso, novedoso para, para el Uruguay novedosos por la, la, la modalidad tradicional de las migraciones sucede que el brasil inauguró completamente en el tramo completo una de las carreteras más largas del mundo que parte de la ciudad de fortaleza en norte en el norte en el mar en el mar caribe caribe sur y esa carretera atraviesa todo el uruguay todo el brasil perdón incluyendo la selva amazónica completa y llega y termina en la frontera con el Uruguay distinta, distinta carretera se llama la BR-116 y es como el eje vertebral del Brasil contemporáneo lo cual habilitó a personas que viven en el Caribe o en las Antillas Menores Jamaica, Trinidad Tobago, por supuesto Cuba, Dominicana y Haití a viajar, si se atreven y si tienen la suficiente energía, a viajar por tierra hasta llegar al Uruguay. Esa carretera es la que explica la aparición de migrantes por Rivera, que es el punto de entrada de las nuevas migraciones que están ocurriendo. Es una distancia descomunal de 10.000 kilómetros, pero que es posible hacerla, en el, en el Caribe Sur, con contactos, como dije, en, en Jamaica y en otras islas, en barcos mercantes o mercantiles que hacen el servicio náutico de la zona y llegar a la costa brasileña y de la costa brasileña lanzarse caminando, haciendo dedo, viniendo en camiones, la flota de camiones del Brasil, es impresionante, recorren, yo le pregunté a un camionero, son camiones que están equipados con dormitorio, con cocina, tienen todas las vituallas en unas cajas debajo de la carrocería, y le pregunté a un camionero cuánto hacía, cuántos viajes, se dice, yo alrededor, alrededor de cada mes hago 10.000 kilómetros, como si fuera una cosa natural. Como consecuencia de eso aparece la migración terrestre que sale de Dominicana, de Cuba y de otras islas, viene como puede, atraviesa el Caribe, entra por la Guyana francesa, que es la más oriental de las Guyanas, la menos protegida, sigue siendo colonia eh, francesa, la única colonia que queda, y después bajan por territorio brasileño, siempre por territorio brasileño, hasta llegar a Uruguay. Es un viaje de muchas semanas, muy sacrificado, pero es un, un, un, un traslado que tiene bajo costo al costo del sacrificio físico y la, el hambre y las necesidades que pueden que tienen que padecer. Con, por consiguiente, esa vertiente es la que significa la aparición de migrantes de nacionalidades caribeñas que vienen por esa vía eso era absolutamente desconocido en el Uruguay ¿verdad? la gente aparece por tierra bien eh, esto eh, obedece a un fenómeno de, de qué, ¿a partir de qué época más o menos? se conoce es que está ocurriendo la, la Panamericana la BR-116 que es la carretera transversal del París de país, del Brasil, se terminó hace tres o cuatro años. Incluso hay un gigantesco puente que permite atravesar caminando sobre el río Amazonas, que está unos 5, 6, 10 kilómetros al norte de la ciudad de Manaos. en la, En plena selva amazónica hay un puente gigantesco que atraviesa el río Amazonas. Lo que para mucha gente parece un disparate porque es una violación fragante de la integridad de la Amazonía. Bien. Y esto se espera que continúe, que sea algo... Digo, pensando en, en las realidades, no solo nos referimos a a lo que concita nuestro territorio, sino en general a que esto sea algo que se mantenga como ocurre, por ejemplo, con eh, lo que es la migración hacia Estados Unidos, de que haya una migración permanente, digamos, de, de ahora en más. Las condiciones son del lado del Caribe son propicias a estimular la migración al Uruguay. Pueden ir a otros destinos, porque ahora pero esa carretera tiene la particularidad de que atravesando todo el Brasil, de norte a sur, llega al país más sureño que tenemos, que es Uruguay. Uh -huh. Y que es un país de tradición migratoria, y que tiene una imagen que, aunque no corresponda efectivamente con la realidad uruguaya, es un país de acogida de migrantes. Bien. Algunos especulan con que esta oleada migratoria está precedida de una especie de promesa de que sirve Uruguay como trampolín para, para ir a Europa, que, que como Uruguay está mejor considerado, digamos, por varias aduanas europeas, por varios servicios de migraciones europeos, como que salir desde Uruguay da más chances de entrar a, a países de Europa. Claro, esto que, bueno, es así, puede ser Uruguay una especie de trampolín como como ocurre con otras cosas, por ejemplo con el tema económico, con con, y con la, la droga. Sí, con la droga, digamos, en país puente, También digamos. También puede se puede considerar esa variable. Pero si ustedes si se ven que hay una proliferación de dominicanos y de cubanos en el Uruguay, se debe precisamente a esta nueva vía de acceso, que aunque sea muy distante y un poco sacrificada, es en términos de costo de transporte relativamente baja, porque es cuestión de caminar y hacer dedo. No Bien. sé si con fin de destino final el Uruguay o como trampolín para otros destinos. Bien. Eh, de todas maneras, eh, vos, vos decías bien, hay hay un número importante de personas que, que han resuelto, por lo menos en principio, que Uruguay sea su lugar de residencia. Esto tiene varias aristas, ¿no? Aristas claro. económicas, aristas sociales, culturales. Eh, bueno, donde, donde habrá que... Eh, analizarlas, estudiarlas, ponerlas arriba de la mesa, pero uno también cree que todo esto enriquece a una sociedad, ¿no? El intercambio... Claro, claro. Eh, los países no son de nadie, digamos, ¿no? no es que yo llegué primero ni nada por el estilo. Yo, yo, este... Eh, acá en Colonia, yo he encontrado en tiendas dominicanos y les pregunté si llegaron por vía terrestre y me dijeron que sí. Es decir, de acá también... Hay un salto a Buenos Aires, en Buenos Aires hay muchos dominicanos, uno encuentra en un núcleo de varones ahí por el centro, en avenida de Mayo, que están conversando y tienen un acento eh, perfectamente dominicano, pero los argentinos no los quieren mucho, los están expulsando paulatinamente. Y el destino más cercano que tienen es otra vez Uruguay, uh -huh. que además Uruguay se accede por cualquier puente caminando. Claro, esto esto también significa riesgos de, de generar cierta ciertos racismos y, y cierta... Ah, por supuesto que existen, por supuesto que existen. La gente en realidad, acá en Colonia hay oferta de trabajo, particularmente de dominicanos. Ya te digo, en comercios he encontrado vendedores dominicanos, uh -huh. que tienen un acento muy parecido al cubano, pero no lo son. Entonces, el también el eso tiene que ver con otra política migratoria, porque cuando el, el, el terremoto en Haití que destruyó a Haití, el país que más recibió haitianos fue Brasil, porque en Brasil hay escasez de mano de obra rural, Entonces los concentraron en un pueblito que está limítrofe con Perú y con Colombia, allá en el norte, en el estado de el estado de cuya capital es Río Branco. Bueno, y hola. Sí, sí, te ¿Hola? escuchamos. ¿Vos y me escuchás a mí? Los los higienizaron, les hicieron el tratamiento de inspección de de, de dentadura les enseñaron a prepol brasileño y los distribuyeron ofreciéndolos en las grandes fazendas del estado de Río Branco, que es el que está en la limítrofe con Bolivia con el norte de Bolivia, que es un es una zona que era selva amazónica que fue totalmente desmontada, solo dejaron las palmeras y son extensísimas cría, eh, superficies, establecimientos ganaderos, con la cría de ganado extensivo, pero impresionantes, que obtienen 15, 20 mil, 30 mil hectáreas cada establecimiento, y ahí los prepararon y lo mandaron a trabajar como peones a esos lugares. Bien. Es decir, que la zona, la zona en general, incluyendo Uruguay, se convierte en destino de migraciones caribeñas bien esto también este como decíamos pone pone un poco a prueba no en el sentido que este nosotros creemos tenemos una percepción de cómo somos como sociedad que muchas veces este es en determinado contexto pero si el contexto cambia habrá que ver si la sociedad se comporta de la misma manera no claro, exactamente es una prueba de ...para el grado de receptividad y tolerancia que tiene el Uruguay... ...aparte de las condiciones de oferta de trabajo, ¿verdad? Uh -huh. También tenemos otra novedad migratoria... Que es, la, ...que es al revés, es la emigración temporaria calificada de los uruguayos... ...por ejemplo, el ejemplo más notable que tenemos en estos momentos es la emigración transitoria de mano de obra, Zafral, que va a hacer la esquila a España. ¿Por qué? Porque los esquiladores es un oficio que tiende a separecer porque es esencialmente manual, pero la máquina de esquilar es un instrumento muy delicado para no dañar al animal. Y sucedió este año por primera vez, pero va a continuar los hacendados castellanos particularmente, es decir, los que están en la, en la provincia de Castilla, en España, contrataron brigadas de esquiladores uruguayos que fueron allá con excelente suceso y en consecuencia eso va a generar una, una migración de zafral temporaria, muy bien remunerada, pero que va a estimular la capacitación y la permanencia de un rubro muy escaso como es el del esquilador que es uno de los que tiende a aparecer, en ese sentido el Uruguay está muy privilegiado porque tiene eh, técnicos o eh, personal con habilidad en trabajos rurales que en las grandes extensiones van desapareciendo la otra es al alambrador uh -huh. el alambrador es un bicho muy escaso y en los, en los grandes fondos en los grandes predios de establecimientos de países ricos, está ahí demanda de alambradores. Entonces, tenemos nosotros una cantera que podemos enriquecer al país enviando migración calificada a mano de obra, como el ejemplo que di de los esquiladores, a otros países. Eso no es una novedad, sí para nosotros, pero no es en, en Europa, por ejemplo, el Líbano es un receptor de migraciones safrales para distintas tareas de países pobres europeos, suizo Los países pobres europeos son España y Portugal, pero ahora no son tan pobres. Entonces, ese, esa movilidad territorial de mano de obra transitoria, que es un nuevo modelo de migración para el Uruguay, hasta ahora desconocido, puede ser muy beneficioso para la economía uruguaya. Muy bien, Macio. Nosotros vamos, eh, no sé si te queda algún elemento más este para, para comentarnos sobre esta oleada migratoria. Vamos cerrando si no la, la columna de este de este martes. Bueno, eh, ¿qué otro tema tú querías que yo tratara? No, si, si te quedaba algo más para redondear este tema justamente porque estamos no, ya en los últimos yo creo minutos. No, porque el destino de las migraciones ha cambiado la forma tradicional. La migración definitiva no corre más, porque todos los países tienen, de alguna manera, un problema económico, laboral o demográfico. Entonces, lo que queda es que aquellos países que tengan mano de obra calificada en un determinado rubro que es escaso, va a estimular la migración transitoria, que es muy benéfica, para el país que la recibe, para el país que la envía y para los propios migrantes, porque en esa zafra hacen muy buen dinero, se perfeccionan y se mantiene la actividad como esta que he mencionado de los esquiladores, de los alambradores y de los domadores de caballo, que son todas actividades muy bien instaladas en el Uruguay, pero que ahora se abre una ventana de posibilidad de eh, explotar, sus trabajos y sus habilidades en mercados del exterior, con lo cual enriquece la mano de obra uruguaya. Es decir, tenemos que adaptarnos a las nuevas opciones que se vienen abriendo a cambio de la especialización de la mano de obra que nosotros tenemos. Cuanto más especializada, cuanto más calificada, mejor especializada. Tenemos antecedentes cuando el golpe de Estado en la dictadura de los años 70 en el Uruguay, hubo una migración masiva, pero también selectiva, a Australia, de los albañiles, de los plomeros y de todo lo que tenía que ver con la industria de la construcción. Claro. Muy Eso bien guillermo para enfocar la migración sí sí hay hay, hay muchas cosas que, que conviene siempre hacer el ejercicio no porque eh, obviamente que es muy tentador para, para mucha gente en este momento donde escasea el trabajo eh, adjudicar responsabilidades ¿no? y, y, y mirar a los migrantes como como en parte responsables ha habido incluso algunos bosquejos de, de de denuncia, de que asumen en lugares con menos sueldo, con menos este cuestiones este sociales, con menos eh, derechos sociales, lo cual puede ser cierto, pero en todo caso... También, hay, hay, hay las, dos, las sí, dos situaciones, ¿verdad? Pero habrá que mirar qué hacemos los uruguayos cuando vamos a otros países también, y qué pretendemos que ocurra, ¿no? Exactamente. Eh, Por pero... eso hay un cambio en la concepción de la migración. La migración permanente tiende a debilitarse y en cambio se estimula con habilidades idóneas y con habilidades escasas como las que he mencionado, que se estimulen eh, oficios que tienen alta cotización y alta demanda porque tienden progresivamente a desaparecer, porque para esa gente hay otras opciones económicas diferentes. Sí. Mm. Muy bien, te mandamos un abrazo, Guillermo, que andes bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias y un gusto. El Saludiré gusto es audiencia. Abrazo grande, hasta luego.